Estamos con Martín Arduani en Radio c e r m é s Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Lo sumamos a Mauro Monteiro a la charla. ¿Cómo a n d a q u é haces, Monteiro? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ahí he hecho un pulpo. Está operando, musicalizando, responsable de la puesta en el aire y quería sumarse a la conversación. Está bueno. Sí, está bien. Bueno, buen día, Martín. ¿Cómo estás? Buen día.、Eh, una pregunta que me parece que es importante que los candidatos a intendentes o las candidatas a i n t e n d e n t a s tienen que responder es respecto a los asentamientos en Santa Rosa. Hay tres asentamientos y hay un compromiso del actual intendente de proveerlos de servicios básicos, por ejemplo, la luz. ¿Qué, qué visión tenés de eso que se formó en una gestión de radical como Leandro Altolaguirre cuando estuvo, que se masificó, que se fue acomodando, que algunas personas ya tienen sus、eh, viviendas en ese lugar, pero tienen el gran problema de no poder tener un terreno, la tierra? ¿Qué, qué visión tenés de eso y sobre todo de los servicios básicos que necesita? Una familia para vivir. Me parece una situación terrible、eh, y me parece terrible como Pampeano y como Santa r o s e n o tener que haber llegado a esto.、Eh, hoy, asentamientos en, en, en nuestra capital de la provincia、eh, nos t e n d r í a que llenar de, de vergüenza a todos los Pampeanos, a los gobernantes. O sea, una provincia con, con grandes extensiones,、eh, con una capacidad económica este, que siempre se, es el orgullo de los gobernantes. Eh, con ahorros y que haya pampeanos que hoy no tengan este, una, eh, eh, acceso a un terreno o a una vivienda, la verdad que, que nos duele. Después, como siempre,、eh, hay un análisis político. Vos lo estás diciendo, hubo una, una、eh, toma importante en, en la gestión anterior, pero también no nos podemos hacer los distraídos: que la política estuvo atrás, hubo algún legislador hoy en funciones que, que andaba atrás de esas tomas, y yo creo que hasta el mismo intendente de Santa Rosa. Por lo menos no los evitó, porque yo lo vi que cuando se tendría que haber eso este, frenado y no haber permitido la, la toma, porque, y ahí entramos en el detalle, y, y, y vuelvo a decir: he recorrido mucho la provincia y he recorrido otras localidades, no tenemos que ir muy lejos para ver un proyecto que hay en, bueno, hay en San Luis, pero también se hizo en el Intendente Alvear en La Pampa, con el, el ex Intendente Pepa, de. Que el, el Estado sea facilitador de esos terrenos, que la persona pueda construir su vivienda ahí con los servicios, ordenadamente y no caer en esto de. Hoy ya es un problema, hoy, la verdad que uno cuando va a esas tomas es lamentable la situación de, de, de nuestros vecinos, de, de nuestros este, amigos que están en esa situación. Porque están con una vulnerabilidad, pasan, pasaron un invierno terrible, ahora están pasando un verano terrible y estamos corriendo atrás de los problemas. Entonces, hoy claramente todo lo que hagamos no alcanza, hay que llevarle la luz, pero tampoco tienen servicios, no tienen un ingreso. Entonces, lo que digo es: ¿cómo evitamos que esto se siga、eh, aumentando o, o, peor aún, que la política haya avalado en algún momento esto?、Ah, ¿Y que, ¿cómo, cómo hubiera frenado la toma que decís, Martín? Había que frenarla. ¿Cómo, cómo hubiera.? ¿Qué hubiera sido? No, lo, lo que tendríamos que haber hecho ahí es no haberlo permitido que la política se metiera, porque si fuese por necesidades, hoy tendría que haber 10 tomas más. Y sin embargo, fue una toma, las necesidades hoy siguen, ustedes caminan en la calle igual que yo, hay situaciones tan lamentables o peores que en ese momento, y sin embargo, las tomas no siguieron. Entonces, indudablemente, acá hubo alguien que motivó, que, que fomentó, que decía: acá no va a pasar nada,、eh, vayan para adelante. Eh, indudablemente, y, y, y lo hemos visto en otras oportunidades, es, no estamos yendo de l a r a m a pero vos fíjate cuando hubo movilizaciones, saqueos en Argentina, este, y vos decís las condiciones sociales. Yo creo que hoy estamos en situaciones sociales terribles y sin embargo los saqueos no hay. Entonces, no hay que ser muy inteligente y muy vivo para darse cuenta que muchas veces cuando el, el, el, la gente se moviliza es porque hay algo atrás. Entonces, no seamos ingenuos, hablemos con, con la verdad. Digamos las cosas y hagámonos cargo de las cosas que hicimos mal y las cosas que hay que mejorar, pero tampoco somos ingenuos. Ese momento fue un momento difícil, pero claramente la mala política estuvo ahí atrás. Pero、Vol、Martín, ¿crees que fue solamente por la cuestión política? Porque, por ejemplo, hay familias que hace 20 años que están esperando una casa. Eso genuinamente es una necesidad, digo, que están todavía en el asentamiento y que, más allá de que seguramente ha habido algún movimiento político, Había una necesidad genuina de tener un lugar para poder vivir, porque, por ejemplo, nos contaban las propias familias que vivían 15 en una casa y es imposible vivir en una casa de barrio 15 personas, por eso se instalaron en el lugar. Totalmente cierto, Mauro, estamos diciendo lo mismo, pero vos no es que ahora se frenaron esas necesidades. Yo vengo de caminar todos los barrios, ayer estuve en el matadero y siguen esos problemas, y sin embargo, la gente no va a tomar más terrenos. Entonces, indudablemente, ese, en ese momento pasó algo. No sé si fue un solo motivo, pero hoy tenemos necesidades, y vos lo sabés bien,、eh, y, y, y decís de la gente que está anotada hace 20 años. A mí me llaman todos los días,、eh, p e n s á que este gobierno anunció 4.000 casas y está entregando 100. O sea, la, la necesidad sigue, el descontento sigue, y me llaman todos los días, no me toca la casa, y sin embargo,、eh, esa familia no va a tomar una, una, un terreno o una vivienda. Por suerte, por suerte nos seguimos cuidando. Pero entonces lo que tenemos que hacer es cómo nos adelantamos a esto. Y después, un, un ejemplo muy virtuoso para que al, al, al oyente no, le, le vaya quedando algo y que no diga que somos t o d o lo mismo. El ejemplo de dar el terreno es muy importante porque nosotros en, en, en Santa Rosa, y es una cosa que, que a veces criticamos, es que se le entrega la vivienda pero sin ningún tipo de servicio y de cuidado. En cambio, cuando vos le das el terreno a esa persona, que esa persona. Con un, eh, con un crédito accesible a 30 años, a 40 años, que lo pueda pagar con su trabajo,、eh, toma la conciencia de, de, de la propiedad totalmente distinta de que el que recibió una, cosa, una casa de barrio. Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar, que son virtuosas y、eh, revalorizar al vecino. Hoy tenemos, y, y vengo de, de, de recorrer un montón de, de emprendimientos, eso lo tengo que decir con a favor. El otro día estuve en t o a i y, y recorro Santa Rosa todos los días. La cantidad de, de emprendedores, hombres, mujeres, familias, de, que están haciendo de todo para salir adelante: desde artesanías, desde tortas, desde muebles, este, albañilería.、Eh, hoy uno que hacía pasacalles.、Eh, bueno, in, impresionante. Pero nadie consigue mano de obra. O sea, le estamos errando en algo. O sea, si no volvemos a fomentar la cultura del trabajo, de que hay que salir adelante. Hoy estuve con un, con un hombre que, que hace casas, que le ha ido muy bien. Y, albañil. Sí, un albañil. Pero bueno, llegó, yo lo tomaba como constructor, porque tenía,、eh, hacía varias casas al año y tenía mucho personal. Y hoy no, no, tiene, no consigue un albañil. No、uh -huh. consigue un una persona que le cumpla.、Eh, ante cualquier cambio, no, no, no va la persona a trabajar. Él no se puede comprometer a hacer una obra porque no, no, no, no tiene forma de que el equipo de trabajo le cumpla. Y este, ante cualquier inconveniente, este, hay un. un hay, o sea, lo que digo, y, y estoy diciendo algo que todos sabemos, es que hay una realidad social que no va por buen camino. No hay buen camino. ¿Cómo se cambia? Bueno, empezando a estudiar, empezando a, a, a fomentar el trabajo, pero hoy no puede ser que ningún rubro. El, ayer con una despensa,、eh, la despensa le va muy bien,、eh, pero claro, el, el hombre y el hijo、mm. no pueden tener、mm. un empleado porque a ese empleado vos le pedís que se quede una hora más y es un escándalo. Entonces, tenemos que volver a decir: ¿Por q u e es como un escándalo? No, porque hoy van, eh, eh, o sea, hoy tenemos un, una sociedad que este, el, vos ponele hoy en la radio acá, te quedás hasta la hora que sea y tenés que quedarte hasta las 2 de la mañana, te quedás, pero a un empleado no se lo puedes pedir. O no se lo puedes pagar, o no está conforme.、Ah. Pero ese ejemplo lo llevamos a cabo. Digamos, lugar. es, un, es un, un derecho cobrar por el laburo. Sí, pero no, no hay un compromiso. d Está bien, ahí podemos entrar cuánto se paga, si se paga bien. Pero quiero decir, no hay esa cultura del trabajo.、Uh -huh. Vos antes, por eso te digo, un, hace un par de años, o cuando nosotros éramos chicos, se trabajaba a conciencia y se discutía más. Hoy se discute más. Ayer estuve con una heladería. Que、eh, no puede vender más y no puede tener más horas abiertas porque no tiene personal. En, en, en el horario de comercio se trabaja bien, pero si vos le pedís, es decir, darte un ejemplo, voy a cerrar a la una de la mañana, ya es un problema.、Y、claro, dice, digamos, uno imagina,、eh, quieren extender la jornada laboral y se supone que、eh, los trabajadores y trabajadoras querrán también acceder a un derecho en consecuencia. Totalmente cierto, pero quiero decir, pero vos fíjate hoy, con, con estas altas temperaturas, que vos podrías tener un comercio abierto más horas a la tarde. Ah, y pagándole bien, no es que no le pague, pagándole bien, igual ese trabajador prefiere decir, no, gano menos, pero me voy. Entonces,、uh -huh. este, bueno, esas son la, las cosas que tenemos que. Sí, con... que, que también es una definición de la calidad de vida de cada persona, cómo la quiere manejar, ¿no? Seguro, ahí no nos podemos meter y esa es la libertad Quiero、absoluta. decir, el, el, el, la, amb pero... la ambición económica de dinero、eh, no es la única que pasa por las cabezas de las personas. No, pero estamos, es como si vos decís, bueno, yo puedo tener la radio abierta 24 horas y pagando bien y, y motivándolo, y decir, no, voy a trabajar 8 horas porque no, no, no tengo gente para, para ese trabajo. Bueno, yo creo que sin entrar en, en, en, en debates ideológicos, lo que digo es volver a la cultura del trabajo, volver a ese compromiso. Porque también、eh, en la Santa Rosa que queremos o en este conglomerado Santa Rosa t o a que queremos. Eh, negocios abiertos, no puede ser un, una ciudad capital de la provincia con más de 130 mil habitantes que a las 8 de la noche cierre todo y no tenga más vida.、Mm. Entonces, ver cómo incentivamos, está bien, si no es con lo económico, será con la capacitación, con, con, con algún otro tipo de premios, pero nosotros necesitamos una ciudad. Que, que duerma más tarde, que tenga negocios más abiertos. O sea, nosotros queremos fomentar el turismo, queremos que, sea una ciudad, que no sea solamente una ciudad de paso, sino que, que el, el turismo se quede unos días en Santa Rosa, y eso tiene que ver con toda esta cultura: es decir, este, bares abiertos, restaurantes abiertos, este, porque si no, no tenemos nada para ofrecer. O sea, queremos esa ciudad moderna, pero seguimos por el mismo camino: es decir, es una ciudad que,、eh, que duerme más temprano. Eh, Martín, cuando arrancaste la charla dijiste voy a ser intendente. ¿Qué opinás de los dos entes que tiene hoy la municipalidad? Uno es el EMSO, el otro es el EMTU. Y si tenés pensado algún proyecto para hacer con DAXA. DAXA fue un, un lugar donde hubo muchos inconvenientes en la época de Altolaguirre. Habían planteado hacer un ente también en ese lugar. Después, finalmente, el propio Altolaguirre se enfrentó con los trabajadores. Y eso no, no, no llevó a ningún puerto.、Eh, digamos, ¿Qué concepto tenés de esos dos entes que me parece, por lo menos, no hay quejas grandes en, en, en la sociedad y consideramos nosotros que son dos entes que funcionan bien? No, por supuesto, lo dije hoy al principio: todo lo que está funcionando hay que, hay que dejarlo y mejorarlo. No hay que caer en eso de que el que viene rompe todo lo que hizo el anterior y empieza de nuevo, creyéndose que sos un mesía y que venís con todas las ideas. Acá lo que hay que hacer es todo lo que está funcionando, y el EMSIO es un buen ejemplo. Un buen ejemplo en el servicio. Después, nosotros como Santa Rosa y, y con, con, conglomerado Santa Rosa, todavía, tenemos un gran problema de, de basura en todo lo que es alrededor de la ciudad. O sea, hace falta salir dos cuadras para ver el problema.、Eh, en algunos casos puntuales se ha mejorado, atrás del 5.000. Se mejoró un poco, pero el resto de la, de, la, de la ciudad, la parte de atrás de la laguna, eh, bueno, eh, todos los que andamos por Santa Rosa y, y, y, y podemos salir el fin de semana o a tomar unos mates o a o andar en bicicleta o a caminar, vemos que es un problema. El resumen, y te lo quiero decir porque es un mensaje muy claro para los trabajadores, que, que es una parte fundamental del proyecto, es todo lo que está funcionando muy bien, este, eso va a quedar y, y, y se va a potenciar, y donde haya fallas, Eh, eso tenemos que cambiarlo. El otro día, un día que era feriado,、eh, fuimos a ver el relleno con, con otros este, miembros del equipo y había dos trabajadores、eh, trabajando en el feriado, soldando un galpón para que no le faltaran las herramientas. Y ese ejemplo de gente muy comprometida con el trabajo lo encontrase en cada oficina, en cada área、eh, y gente muy, muy valiosa. Entonces,、eh, yo creo que esa es un, una parte muy importante:、es、decir, Eh, el, el trabajador está muy comprometido, tiene muchas ganas de, de, de hacer ese trabajo que queremos para Santa Rosa, pero muchas veces está enojado o está desalentado porque ve、eh, pares de él, o sea, otros trabajadores, que o no trabajan o no hacen las cosas y en muchos casos son beneficiados. Bueno, esa, la sociedad no funciona así. Si vos、eh, beneficiás o premiás al que no está cumpliendo, Porque falta, porque no hace las cosas bien o por cualquier otra cosa, y al que realmente está comprometido no tiene algún beneficio, eso en todas las áreas, bueno, así no funciona la sociedad. Entonces, la, la idea es: lo primero que vamos a hacer, y, y mucho antes de asumir, porque las elecciones se adelantaron, ya vamos a estar en contacto con todos esos, esos trabajadores. Nosotros no llegamos. Como llegó este intendente con, con 70, 80 funcionarios、eh, políticos que hay que poner, se va a respetar la trayectoria de cada área y donde haya gente muy valiosa, hombres y mujeres, comprometidos con su trabajo, ellos van a quedar como, como encargados de su área. No es la idea meter、eh, a veces, muchas veces, este, operadores políticos que no saben ni del tema. Y generan problemas y gastos. Entonces, vamos por una economía austera, a cuidar el, el, el bolsillo de los, de los vecinos, no venimos a hacer esa política y que quede muy claro: todo lo que está funcionando bien queda, y en las áreas que estamos mal, sabemos y, y estamos capacitados para mejorar esas áreas y brindar un mejor servicio.、Eh, vos decís que no hay que meter el debate ideológico. Yo digo que si es necesario se meta. Te venía escuchando los, los distintos temas que fuiste. Planteando, no puedo dejar de pensarlo ni de decirlo. Aludías a los asentamientos y el déficit habitacional, y voy a decir esto y me callo para que hables vos, pero es indudable que el gobierno de Macri no hizo una sola casa para la Pampa, ni una sola casa. Aludías a la cultura del trabajo y pensaba Macri se ganó un poco en broma, pero también mucho en serio, el apodo de domador de reposeras. Recién a l u d í s a cómo se arma un gabinete o una estructura de gobierno municipal. Eh, sin nombrar la palabra, aludiendo a la meritocracia, y venimos de ese gobierno macrista en el que estuvo repleto de un gabinete de amigos、eh, o, o gente que entró a hacer negocios. ¿Cómo se compatibiliza un discurso local, que si querés, este, las personas que te conocen dirán que te creen, con la pertenencia a un sector político liderado por ese tipo de, de liderazgo, justamente? Bueno, se está poniendo linda la charla porque empezamos a decir las cosas como son. Claramente, estoy en un proyecto de, de meritocracia. Me parece que, que premiar al que, al que no se esfuerza,、eh, al que no trabaja o al que no estudia, me parece que nos hace mal como sociedad. Después hay que contener. En este, en este tren vamos todos, nadie tiene que quedar afuera, pero vos no podés premiar. Yo tengo hijos adolescentes, no me gustaría que premien al que no estudia. Y, y a l que, que estudia lo, lo perjudiquen. O sea, totalmente. O sea, las cosas como son, hay gente que no está de acuerdo con la meritocracia, no está de acuerdo con el esfuerzo, con el trabajo. Yo estoy totalmente en la vereda de enfrente. Para mí, para salir adelante, y es lo que le inculco a mis amigos y a mis hijos, es estudiar, trabajar, cumplir con el horario, andar bien vestido a, al trabajo, el, el, te, tratar de tener la mejor relación con, con tu patrón, cuidar el trabajo.、Eh, bueno, me enseñaron eso, estoy convencido que ese es el camino. Y el que esté en otro camino este, está bien, lo respeto, pero no es el mío. Yo quiero a la gente que se esfuerza, y si soy intendente, al que trabaja, al que se esfuerza, al que cumple con el horario, e l que va cuando, cuando hace falta, obviamente va a tener un aliado conmigo y lo voy a tener en un respaldo y en un reconocimiento en todo lo que pueda. El que no está en esas condiciones,、eh, indudablemente no va a estar en, en, en el proyecto mío en, en las condiciones que él quiere. Así que, claro, i t sí, creo en la meritocracia y en el esfuerzo. Con respecto a las casas, es un largo debate y está muy bueno que me lo preguntes acá, porque acá tenemos esto que vos dijiste recién al aire: es lo que el Pampeano cree, que Macri no mandó dinero para las casas y que no se hicieron casas por culpa de Macri.、Eh, solamente hace falta revisar los números, y los números son oficiales, lo dio el gobernador s i l i o t o y lo, lo dio el ministro Franco. No solamente vino la plata para casas y no se hicieron,、eh, está en el último presupuesto del 2019. A la Pampa le sobraron 3 mil millones de pesos, donde el ministro Franco y el ex gobernador decidieron ponerlo a intereses. Hay intereses, muchachos. En una provincia que necesitamos casas, que necesitamos ruta, que necesitamos asfalto, la Pampa ahorró 3 mil millones de pesos y los puso intereses. Después los debatimos, estuvo bien, estuvo mal. Y en pandemia vinieron bien. Por eso, ahora ahorraron 6 mil en pandemia.、Mm. Ya tienen 6 mil en pandemia. ¿Por qué decís tienen?、Eh, lo, porque lo tienen y hacen lo que quieren. Mañana te dan una tasa cero en un crédito, se、pero、compran un avión. Si, si te tocara ser gobernador,、eh, los tenés. Una locura, una locura. El, no, Estado, digo, el, el, el... Estado no está para, para ahorrar, el Estado está para hacer obra y llevar beneficio a la gente. Por eso me parece bárbaro lo que estamos diciendo y cómo lo estamos planteando. Ese dinero no es del gobernador, ese gobierno no es del Estado, ese dinero se le sacó a los contribuyentes para ahorrar. Gente que se fundió, gente que no puede mantener su negocio, gente que no puede tener una persona en blanco para que el Estado tenga dinero en interés. Totalmente en desacuerdo. No coincido. Se puede tener una reservita por algún acontecimiento, como si h u b o una pandemia o algo, pero 6 mil millones de pesos en una economía como la Pampa son cientos de, de, de pequeñas pymes que se fundieron, o que no pueden mantener el negocio abierto, o una economía informal que no puede despegar. Entonces. Muy buena la pregunta. Y claro, claramente... vos decís, Martín, sinceramente, ¿vos crees que las pymes que se fundieron, que fueron 25.000 en el país, entre 2015 y 2019, se fundieron porque el Estado Pampeano armó ese fondo anticíclico? Y, por, y ni siquiera estoy diciendo que, que estoy de acuerdo. Pero ¿vos crees que las pymes se funden porque se arma un fondo en el Estado? ¿O porque las políticas、eh, públicas que se aplican, sobre todo las más importantes, las nacionales,、eh, van en contra de, del interés de ese sector? Bueno, ahí estamos diciendo, vamos a empezar a coincidir. Claramente no es culpa de un, de un Estado provincial, pero vamos a cada ejemplo. La Pampa es parte de ese engranaje y la Pampa ahorró 6 mil millones de pesos, está en el presupuesto. Después lo discutimos, no, pero es parte del problema, no es parte de la solución. Hoy te quieren dar、eh, créditos a tasa s cero. s Todo el que tiene algún emprendimiento lo sabe. Hay un Estado presente en, en, en, en, en, en el arranque. Donde se hace mucha publicidad, el Estado fomentando las pymes, <coughs> dando créditos. Pero el tema es el día después. ¿Cómo vos, con esta carga impositiva, con esta presión o con esta estrategia que tiene el Estado, porque vos, vamos a los 6 mil millones, ¿para qué? Tiene la necesidad de recaudar, hoy ya la pandemia pasó, ¿y por qué sigue ahorrando, no ahorrando? La palabra es más violenta, la palabra es amarrocando. ¿Por q u e se va quedando con dinero de, de los contribuyentes? Que claramente vos n o m estás e diciendo ahí, faltan viviendas. ¿Por qué no se destinan 5 mil millones a hacer viviendas rápidamente? Y, y, y terminamos,、oh, o se lotean terrenos, se compra terreno y se le da a la gente para que no tenga que salir a usurparlo. O sea, son decisiones políticas que claramente no compartimos.、Uh -huh. Vos me decís, bueno, hay una estrategia de tener ahorros que le ha dado muy resultado, muy buen resultado, muy buen resultado electoral. Muy buen resultado electoral. Es muy difícil ganarle al, al, al Ejecutivo. Tiene dinero para hacer lo que quiera. Hoy puede hacer, todos lo vemos, no seamos ingenuos. Obras por todos lados, a n u n c i o de obras, se va a distribuir como nunca. ¿Con qué dinero? Con el de todos los pampeanos. Entonces, claramente estamos en la vereda enfrente. Pero no voy a dejar pasar lo de, de,、sí. de Macle al principio, porque si no me va s a decir que, que, no, que, no. La,、no. que, que evito las preguntas. No, para nada. Y sabés que no lo hago. Este, eh, Lo... se, se, eh, Macri le devolvió, no solamente a la Pampa, sino a todas las provincias, el 15%、sí. de, de coparticipación. Bueno, ahí es otro tema muy importante para todos los pampeanos y, sobre todo, para los s a n t a r r o s e、eh, ñ o s Digamos, Macri le devolvió, fue una decisión judicial ante la que no quedaban muchas opciones tampoco, ¿no? Eh, Juan, déjame terminar lo anterior y h a c é m e e de nuevo la pregunta porque es recontra valiosa en este momento、sí. que quieren destituir a la corte o hacerle un juicio político a la corte. Me parece espectacular la pregunta. Voy a lo de las viviendas.、Eh, le devuelve el, el, el 15% a, a todas las provincias y le genera este, una cosa muy importante a todos los pampeanos que el gobernador de turno no tiene que ir a aplaudir para que le bajen el dinero que le corresponde a las provincias. Pero ese ejemplo tenemos que llevarlo a Santa Rosa. Nosotros hoy tenemos como legisladores provinciales la necesidad imperiosa de tratar la coparticipación. ¿Por、uh -huh. qué? Porque si no, pasa lo que está pasando en Argentina hace 40, 50 años. Hay esta política de amigos. Vos sos del mismo signo político y te doy dinero. Y si querés, ahí vamos al, al, al ejemplo que decía Mauro de la gestión anterior. Un intendente de otro signo político no recibió un centavo de la provincia. Hoy tenemos un, un, un intendente en Santa Rosa. Un poco más alineado con el gobernador, y es notable la cantidad de obras que se están haciendo. Está bien, está perfecto que se haga. Lo que está perfecto que se haga siempre. No depende del signo político. Vos tenés que tener, o por voluntad política de, de, de beneficiar al ciudadano, y si no, por obligación en, en, la, en, en, en la coparticipación. Vos tenés que tener un monto asignado para las ciudades que no puede ser designado a dedo. Y eso es lo que ten, estamos luchando. Entonces. Vuelvo a lo que te dije hoy al principio, y por qué me animo a hacer esta propuesta y a ser intendente. Porque nosotros tenemos que hacer cambios más allá del que le toque gobernar. Si a mí me toca gobernar o no me toca gobernar, la función del, del, del, del municipio y el dinero que va a recibir el municipio tiene que ser el mismo: gane uno o gane el otro. Entonces, es muy importante la coparticipación y a que cada uno. Le toque lo que le corresponde. Y volviendo al fallo que me dijiste, porque me hizo mucho ruido. No, claro, la, la coparticipación se devuelve, esclarezcamos, a partir de un fallo que la Corte Suprema le da la razón a las provincias de San Luis, de Córdoba, ya es, era un efecto en cadena, el Gobierno Nacional decide devolver ese 15%, que era un tramo coparticipable que、eh, se quedó el Gobierno Nacional del k i r c h n e r i s m o si se quiere, aplicó esa medida, y vuelve. Quiero decir, no, no fue una gracia de Macri devolver esa guita, fue. Y más o menos, yo. Y ahora que estoy tomando confianza con el vecino y le agradezco que al que está escuchando y no apagó la radio porque por ahí este, se ha ido, pero bueno, al, al, al que quedó escuchando,、eh, ya estamos como en confianza porque ya llevamos un rato hablando.、Eh, no es lo mismo,、eh, Juan, porque.